Complican judicialmente la vida de, de Corina. ¿Por qué? Porque el fiscal de Ginebra empieza a investigar sus cuentas y detecta el ingreso de 65 millones de euros. Un ingreso mmm, eh, sin justificación. Pues, que ella empieza a decir, no, que es una donación porque joder, le ha cuidado tanto...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 Sí, sí, sí, Coronaviruses, Corinavirus. Sí sí. sí, sí, pero ahora ya eh, ya y, y repito. Ha complicado mucho la historia. Sí, sí. sí. Eh, la, la, la historia ha hecho, y la se ha cargado, país. se ha cargado uh, digamos en la vida pública del rey sí. Juan Carlos, ha hecho un daño a sin duda al rey Felipe.